Radio Manoplas. Dende colla para o mundo. Miran a roda da vida, vira como unha buxaína. Benvidas a un novo Falangullo. E nesta volta estamos eh, no aire libre, mm, en Vilán. Eh, como isto é un podcast, non oídes ver, pero estamos aquí entre árbores... Eh, Pasando un día estupendo. E temos con nos a Maite Garmendia e Guinoa. Boas, Maite. Boas, bon día. Eh, así xa por desvelar de inicio. Maite, eh, ainda que acaba de presentarse en galego, e eh, de saudar en galego, eh, como seus apelidos din, ven eh, de, de Euskadi. Eh, ten moito interese polo galego, pero aínda está en cueiros. E... Eh, Eso, Maite, contanos que onde estás, que fas, que fai unha eh lo sutarra en Galicia, porque andas por aquí estes días? bueno, pues ando por aquí, soy de, del País Vasco, de Euskadi, de de Vitoria, aunque vivo en un pueblo que se llama Losu, a 20 kilómetros de de Vitoria y en euskera los de a las personas de Losu nos llamamos los utarras o los utarrak en euskera, el utarras castellanizado. Pues ando por acá por mi, mi chico, mi compañero eh, es gallego, de Vigo, de Coya, <ríe> como este programa, así que andamos por acá tres semanitas de, de vacaciones eh, por las Rías Baixas y visitando a la familia, gente querida amigos e amigos de por acá, así que eh, Ainda que, bueno, sa estiveches varias veces en Galicia, em eh, si que polo que vesos, dínterésate moito, interesa moito coñecer o que ao territorio e tamén, bueno, a cultura e todo isto, non? Como eso, é verdade ese interese real por coñecer a sociedade galega ou este este país? Sí, la verdad que é interesante aproximarse a otra cultura. Yo creo que los pueblos o las regiones que tenemos también nuestro idioma propio, ¿no? Eso también nos genera eh, una identidad, eh, o sea, ni mejor ni peor que otras, ¿no? Pero sí con cierto arraigo al territorio y, y, y aquellos territorios que también tienen su lengua su lengua propia más allá de la que se hable más a nivel estatal, nacional, pues también creo que tenemos ahí unos vasos comunicantes interesantes, ¿no? Entonces también el interés de conocer eh, Galicia va por ahí más allá, obviamente, de, de de mi pareja y su entorno no pues eh, también conocer como en otros territorios eh, conviven dos lenguas no casi siempre en desigualdad eh, pero bueno y pero como la lengua está muy arraigada pues a las toponimias, a los nombres o sea no solamente es una manera de comunicarnos no sino también una manera de sentir de vivir eh, Eh, yo muchas veces digo que cuando hablo en euskera o hablo en castellano siento diferente, ¿no? Uh, bueno, y si hablo ya en inglés, pues ya siento otra o sea, cosa, ¿no? Entonces, eh, la lengua también nos acerca aspectos más culturales, sentimentales y demás, y yo creo que por ahí también pasa mi interés de, de acercarme y conocer Galicia. Eh, oímos de Isar así para el final. Dice que falaba, dice que falas inglés, eh, euskera... Eh, Eh, castelán, igual algo máis Iso ten que ver co, co Seu emprego, coa súa vida Pero quero pararme Nesto que estabas a falar Da, da, da lingua, do galego eh, Somos deseracións parecidas Estamos falando antes de comezar Que mal ia ser deseracións eh, De idades parecidas en dúas comunidades, en, dú, en dous territorios nos que di, hai un idioma propio, galego e eusquera, eh, a nosa forma de, de convivir con eses idiomas, para a xente daquí de, de Galicia e para a xente que coñece o que coñece esti de Euskadi, é moi distinta. Eh, podes explicarnos un pouco Na túa historia familiar, que eso, iso, eh, o euskera era distinto que para ti, eh, un pouco como chegaches a nestes momentos, eh, como como convives como euskera, que papel tivo o sistema educativo, a sociedade, a institución, mm -hmm. ala? Si, sí, bueno, mi historia familiar eh, en euskera, yo amas soy de Álava, que es la provincia menos euskera parlante, o vasco parlante de de Euskadi, entonces eh, pues yo en mi caso, bueno, de parte familiar, de parte de, de la familia de mi madre no no no, no han sido vascoparlantes, pero sí del de parte de, de mi padre, ¿no? De que son de Lo precisamente el pueblo donde donde residimos Alberto y yo. Eh, mi pareja, eh, y ellos hablaban euskera, una euskera muy muy bizcay, no porque estamos muy cerca de la frontera, digamos, a la vizcaya, eh, eso es una periculería de euskera, que hay muchos dialectos, hay una diversidad dialéctica muy muy muy grande, eh, y ellos hablaban euskera, eh, mi Aita, mi padre, pues eh, nació en el año 50, pues obviamente la situación que todos y todas conocemos, y él no estudió euskera, pues en casa escuchaba algo, pero no no, no creció eh, realmente en un ambiente euskaldún, Y luego, y así como en mi caso, muchísimas personas, ¿no? Eh, tenían unos haitites, eh, eh, eh, abuelos, abuelas que sa eh, sabían euskera, bueno, o personas migradas de otros territorios de otras partes de del Estado español que, que vinieron a Euskadi a trabajar, que pues sus padres o sus abuelos no sabían euskera, pero una generación, de nacía en los años 70, 80, que si ya empezaba la posibilidad de estudiar en euskera. Entonces, bueno, en mi caso yo, sí, con el esfuerzo y la apuesta de mis aitas como de muchos otros padres y madres que se fueron organizando para dar la posibilidad educativa eh, a estudiar en euskera, pues se fueron generando lo que se llama las ICASTOLAS, que es el lugar donde se estudia, que primero fueron más o menos de iniciativa privada, en sentido de la sociedad civil, por así decirlo, luego ya se institucionalizaron y era la eh, Escuela Pública Vasca pues estudiar totalmente en euskera, pero un inicio había serias dificultades, ¿no? Entonces, bueno, eh, en mi caso, por la que hicieron mis padres y padres y madres de su misma generación que querían que hey, lo que ellos no podían haber hecho que sus hijos estudian euskera o gente que sí sabía euskera en casa pero quería eh, estudiar en euskera, pues gracias a estos movimientos de padres y madres y de la sociedad civil vasca se organizaron espacios para que la gente nacida a los años 70-80 pudiéramos estudiar en euskera. Entonces mi escolarización, o sea mi euskaldunización, si bien con mis haitites, con mis, a, mi abuela, mi abuela hablábamos eh, en euskera puntualmente, ha sido con el sistema educativo. E iso ha posibilitado que toda a mi generación eh, podamos... A, ha habido unha reúscaldunización en moitos territorios, sobre todo en Álava, que quizá era o en, en núcleos urbanos onde non se hablaba tanto o usquera. ha habido un progreso en ese sentido. E por que pensas que os teus aitas eh, apostaron por que ti a tua irmá eh, vos empapara desde esa cultura, desa de lingua? Yo creo, bueno, porque mis, o sea, mis, mis abuelos de parte de padre eran euskaldunes. Oh y yo creo que ese sentimiento o sea porque yo creo que el idioma lo lo asociamos a una, a una cultura no a una identidad que no es excluyente bueno en mi caso no lo vivo así sentirme vasca no no, no me hace excluir de otras identidades ¿no? y era una manera de, de apostar por, por recuperar la lengua no porque mi, mi Aita que si había tenido un entorno entre comillas más eusskado pues no, no no no lo sabe más o menos pero no había tenido esa posibilidad y yo creo que bueno pues a, a, afortunadamente a los finales de los años 70 de los 70 se se dio otra situación en, en el Estado español y en Euskadi y, y la apuesta era por recuperar aquello que ellos no habían podido tener y porque también reconocer que la euskera, así como otros idiomas que se hablan en, en España, pues fueron perseguidos o fueron prohibidos, ¿no? Entonces, bueno, pues no era una voluntad de, de ir recuperando el lenguaje. Yo creo que esa es una cuestión que ha posibilitado en Euskadi y en Euskal Herria más ampliamente, eh, esa recuperación, porque ha sido una apuesta muy desde la base. Luego las instituciones han apostado y hay una política de normalización lingüística, recuperación lingüística muy potente, mejorable seguramente, pero eh, la base ha sido de impulso de la sociedad civil y ha habido muchas iniciativas diversas que han posibilitado estar donde estamos, que no es una situación óptima porque la UNESCO reconoce que la euskera está en situación, no sé si dicen, frágil o débil, con diferencias en territorios es diferente en el sur de Francia en el país vasco francés o en Navarra o lo que sea Euskadi, pero bueno la situación tampoco es como para echar coetillos que dirían en Guatemala que estamos súper bien pero bueno, vamos poco a poco Eh, con el compromiso de todas y todas tendremos que ir mejorando, ¿no? Porque no no es una batalla, entre comillas, que se gana una vez sino hay que mantenerla y ir mejorándola. Y en, en 2021, ¿cómo vestí eh, amizades con críos pequeños, con crianzas? ¿Cómo vestí... O futuro do do euquera coas seracións novas e eh, tamén come cousa das noas tecnoloxías co bueno, con moitos máis cales cunha sociedade distinta como ves o futuro por ali en función do que ti coñeces. Bueno, yo eh, en general soy optimista, entonces lo veo con optimismo, ¿no? Porque sí, por ejemplo, en el caso de mi entorno, mi, mi cuadrilla, lo que llamamos en Euskadi a, a tus amistades, no sé si de toda la vida, pero que se tejen sobre todo pues en el ámbito educativo y luego van pasando los años y mantienes esas amistades, sí... Eh, no sé si es lo más propio, una ciudad como Vitoria que, o Gasteiz, que es más eh, castellano parlante, eh, yo creo que como voluntad eh, política, quizá no, no con esas palabras, pero sí desde la comisión, eh, decimos ahora en euskera, y hablamos en euskera siempre entre mis amigas, somos 8 diez, 10 amigas, y dentro de mi cuadrilla quienes tienen hijos, a sus hijos e hijas, les hablan en euskera eh, prioritariamente y van a, a castolas o, hacen, o a escuelas públicas vascas donde se hable, se, se la educación vehicular o el, el, la lengua claro. vehicular es el euskera. En ese sentido, yo creo que incluso yo, amigos castellanoparlantes que no tuvieron la oportunidad o sus familias en su momento no decidieron llevar a su a estos amigos y amigas a escuelas en euskera, ahora sus hijos están aprendiendo euskera. Entonces, yo soy relativamente optimista. Eh, sí que es cierto que luego... Eh, castellano se habla muchísimo y bueno pues conviven dos lenguas eh, pero yo soy optimista pero sí reconociendo que, que no es que es una carrera de largo recorrido de fondo o sea es constante hay que estar a, eh, desde lo, la sociedad civil desde las instituciones públicas desde todos los ámbitos apostando por por no perder do, no dar pa, más pasos atrás y, y seguir avanzando eh, siempre que falo así de lenguas últimamente me ven unha película que se chama eh, La hija dun ladrón bueno, que conta a historia, está ambientada en Cataluña e conta a historia de unha filla e un pai con moitas mmm, penurias económicas, non socioeconómicas e eh, ali en Cataluña eh, na película creo que reflite moi ben eh, a lingua a quen está asociada cando esa rapaza vai ás institucións o sulgado a falar as servizos sociais sempre falan en catalán E ela, que está ubicada nunha clase social máis baixa e con seus iguais, fala en castelán. En Euskadi pode haber tamén fenda brecha de clase co tema da euskera? Pode estar asociado máis a euskera? Non teño unha idea, eh? a, a, a xente con estudos, a clases... Mm, bueno, máis... Hai diferencia de clase, basicamente, seria a, película, a, a pregunta, no, no uso do euskera. Yo diría que no, o sea, diría desde una percepción, ¿eh? o sea, no, no conozco estudios, ni conozco yo en tanto que la educación en euskera en la escuela pública vasca es posible y de, de hecho el modelo preferencial o el mayoritario en Euskadi es el mixto euskera-castellano o solamente en euskera, bueno, también hay tri hay algún, algún modelo trilingüe, Eh, casi todas las personas jóvenes hoy en día estudian euskera o en euskera, o con el euskera al menos al mismo nivel que castellano. O sea, en ese sentido, yo creo que las generaciones jóvenes eh, están imbuidas en el euskera. Su uso fuera del aula, eso ya puede ser más limitado. Pero en términos de clase... Social, eh, hombre, si, eh, si cruzas clase social con personas que vienen de otros territorios o de otros países, pues obviamente ahí sí que es cierto que que el uso de la euskera, como es lógico, <risa> es mucho menor. También la capacidad de aprendizaje que tiene otro idioma muchas veces es mucho más rápido que gente, digamos, vasca de nacimiento, pero que no ha habido en un ambiente euskaldún. Entonces yo me atrevería a decir que no, pero no sé si peco de optimista o, o y demás. Uh -huh. eh, Freud, todo de esa relación que habíamos de usar ahí, eh, con un gallego, con un collano, eh, o collano o gallego interesa euskera, E a a a Euskadi interesalle tamén o, o galego, non é unha mestura bonita, unha, unha relación mm -hmm. eh chula ou de interese, non? por as culturas da outra parte, non? Eso, que estás cun proxecto de estudar galego. Sí, la, o sea, el otro día pues tomando algo en Cangas, a la noche que con una copa de Albariño surgen grandes planes, pues dijimos venga, porque Alberto sí empezó a estudiar euskera, pero bueno, luego lo fue dejando por circunstancias varias, y entonces sí nos comprometimos este curso escolar yo iniciara a aprender galego y él a retomar el euskera o sea, francamente creo que lo tengo un poco más fácil que él, pero bueno, sí que es parte pues lo que decimos, pues, pues estás vienes a otro territorio y también pues poder comunicarte con las personas de este lugar des, con su idioma, pues eh, pues para mí eso es positivo y, y me parece un reto, pero también creo que es algo de devolver a, al propio país, ¿no? Y que para mantener un idioma, o sea, justo hace un... Antes de venir acá está leyendo unas cosillas y... Y que al final lo que importa a los idiomas es que se que se hablen y se mantenga. ¿no? Y con esto del origen de la euskera, que, que no se sabe bien cuál es su origen, no que que no hay otra otra lengua en Europa que tenga la misma raíz que la euskera, y un lingüista vasco, eh, Luis Michelena, dice que lo fantástico o lo, lo misterioso, que, y quizá no es tanto eh, que cuál es el origen de los queseras, sino que el misterio es por es qué que se ha conservado hasta el día de hoy, ¿no? con todos lo, las dificultades que ha tenido en el camino, ¿no? Entonces Ese mantenerse que ha llegado hasta ahorita, como puede ser el gallego, el euskera, el catalán, eh, otros idiomas, el bretón, si nos vamos a Francia, pues eh, para mantenerse, que eso es el realmente el misterio, todos y todas nos tenemos que comprometer, ¿no? Entonces yo creo que a mí me ha gustado esa frase, decir, no, no pensemos tanto en cuál es el origen de la euskera, que igual lo sabemos bien, sino que el misterio es cómo mantenerlo. Y lo para futuro, ¿no? Para sí, dar, sí, sí. seguir dando llévida mm. a esas lenguas. Eh... Neste, nesta entrevista hai unha persoa que é periodista de formación, que non son eu é maite pero cousas da vida o xornalismo deu IEP ao seu desenvolvimento profesional actual e, que ademais de, de darlle de comer e, lle posibilitou coñecer tamén moitos países e moitas culturas anotei por aquí Eh Guatemala, Buenos Aires, Nueva York foron eh, sitios onde viviches. Eh, que facía unha xornalista comezando a súa vida profesional en Guatemala, si sí, se entra así máis ou menos un, un pouco de tempo bueno pues No, pues yo estaba en la facultad, estudiaba periodismo, eh, por una razón sin más, pues entré a colaborar en un grupo que había en la facultad o en la universidad más bien, sobre uno, en ayudar, esa palabra que era de no estamos tanto la cooperación internacional, pero que ayudar tiene una visión un poco más eh, paternalista quizá, bueno, ayudar a, a las personas de Guatemala, ¿no? Entonces, bueno, pues yo me iba a ir de voluntaria el año que terminaba la carrera, en el año 2000, que terminé la facultad un mes, mes y pico aguate, y estaba esa posibilidad sobre la mesa y hablando de la facultad, pues dije, oye, pues hay una posibilidad de, de hacer un convenio entre la facultad de la universidad donde estudié y un periódico de Guatemala para que vayáis ahí a trabajar. Y bueno, pues de esa manera tan casual, que yo muchas veces digo, llegué a Guatemala apenas sin saber nada de Guatemala, con 22 años, y bueno, pues fue Guatemala como podías haber sido Bolivia u otro territorio. Y así me fui para un año a Guatemala, eh, que se convirtieron en siete años. Pues primero trabajé tres o años como periodista digamos en un periódico de Guatemala y luego ya me fui hacia el mundo de la cooperación internacional, trabajé en Naciones Unidas, sí vinculada a temas comunicativos, pero ya en el ámbito de la cooperación internacional y, y así fue como como estuve siete maravillosos años en Guatemala, duros en muchos sentidos, pero que... Que yo muchas veces digo mi familia, mis amistades y Guatemala son las, las tres pilares o las tres cuestiones que más han marcado la manera en la que veo el mundo, ¿no? Y una experiencia fantástica. Y de ahí, eso, Malia, formarte no un mundo do sornalismo, esa bolsa te posibilitou ir a Guatemala, e logo sanganchaches enganchaches co mundo da cooperación. En actualidade traballas na esencia vasca de cooperación o desenvolvemento, así se di en galego, Agora non estás nese apartado, pero en algún momento estiveches a cargo de países de, non da zona do Caribe, México e Centroamérica. Agora estás noutra área máis de planificación, proxectos, uh -huh. pero ese traballo eh, nesta asencia do goberno vasco te posibilita, te posibilitou coñecer moitos eh, países de Latinoamérica e eh, incluso tamén eh, estiveches vivindo en Nova York no sigante no, no na bestia que, que tanto non organiza e organizou a vida de moitas persoas de, de latinoamérica eh, O que che chediciba no comezo eh, así a palabra suda que dixches ti antes que estaba moi ligada ao mundo da cooperación tamén e tamén ao paternalismo eh, pode ser algo que lleveña a cabeza... Isto é un, un atraco, pero podes explicar cal funcións ou por que o goberno vasco ten unha esencia vasca de cooperación para o desenvolvemento? Que tedes que facer ou cal o vos o cometido? Eh, a ver se nos enteramos de que iramos a auditar a, a, sí. a Urcullo. <risa> pues, eh, o que nosotros hacemos es cooperación descentralizada, eh, que é aquella cooperación que se hace más allá de la cooperación internacional que pueden hacer los estados. Entonces, las los entes subestatales, pues eh, comunidades autónomas, hay eh, diputaciones, ayuntamientos, hacen también cooperación y le llamamos cooperación descentralizada, que a priori eh, o sea, estoy hablando de generalidades, ¿no? Pero a priori es una cooperación eh, menos eh motivada por intereses de acción exterior de país, con esto no quiere decir que la cooperación española estatal su única motivación sea esa, pero bueno, pues hay hay otras motivaciones más de acción exterior, de imagen de país y demás. Plan África sí. fue muy sonado en no sé, un momento con Teresa Fernández de la Vega, ¿no? Uh -huh. que agochaba cooperación para hacer negocios de sí. muchas de empresas, ¿no? Sí, pero eso hay hay, hay puede estar, no con eso no es todo blanco o negro, no hay muchos matices, pero bueno, a privilegia la cooperación descentralizada pues nos Eh, pues pu eh, y se basa también en relaciones más de horizontalidad porque la cooperación vasca en este caso, ya hablando de cooperación descentralizada vasca nació motivada por pues, do dos corrientes principalmente y en este caso al igual que en euskera fue por impulso de la sociedad civil vasca que demandó esas políticas de, de públicas de cooperación y tiene do do dos patas fundamentales una son las personas religiosas, misioneros, misioneras, sacerdotes, monjas que estaban en territorios múltiples de África y América Latina principalmente y otra base importante o la segunda de, de la cooperación vasca son los movimientos que se generan en Euskadi de apoyo a los movimientos revolucionarios de Centroamérica, Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Entonces por el impulso de, de este movimiento se generó, se gestó en Euskadi y en muchos otros países del territorio español, pues un impulso de la ciudadanía para que los gobiernos dieran fondos a para hacer proyectos en otros territorios para acompañar a otras poblaciones, otros pueblos a sus propias eh, decisiones eh, sobre sus vidas, el modelo de desarrollo que quieren y demás. Entonces, eh, dicho así, básicamente lo que hace el gobierno vasco destina una partida de su presupuesto, que actualmente si no estoy mal es el 0,47 no llegamos al 0,7 famoso, no uh -huh. pues creo que estamos 0, no, al 0,5 más o menos del presupuesto general de, del gobierno vasco se ha se dedican fondos a contribuir a que otros territorios eh, puedan eh, avanzar en sus procesos de desarrollo de emancipación de transformación social tanto en otros territorios como en nuestra propia sociedad vasca porque obviamente eh, estamos hay ese enfoque local global lo que nosotras hacemos acá impacta ya y viceversa no entonces bueno también se más allá del trabajo que, que se acompaña a movimientos a pueblos a organizaciones En outros territorios, tamén en Euskadi, se hace lo que llamamos educación para transformación social, que hace para que la ciudadanía vayamos teniendo unha capacidad máis crítica sobre nosas prácticas, ¿no? para poder transformarlas. E iso te levou a visitar países como Cuba, eh, mm. bueno México, eh, Guatemala moitas veces, non en Argentina, Uruguay... Mm. Eh, 6 que te esa el para ir rematando eh, Cuba es algo así que te interesa ¿no? que te, te gustaría que eh... ¿Vivir por al lado o algo? ¿Hay posibilidades? Esto, bueno, que... no, es una... Eh, la verdad que yo creo que las personas que hemos sido expatriadas, por así decirlo, que hemos vivido fuera de nuestros territorios mucho tiempo, ese ese gusanillo que en algún momento te llevó a vivir en otros territorios por conocer, por demás, no lo pierdes, ¿no? Y si estoy súper contenta en la Agencia Vasca de Cooperación o en el ámbito de la cooperación internacional en tu territorio, en tu país... Eh, siempre eso de vivir en otros territorios te, te llama, ¿no? Es estimulante. ¿no? Es estimulante, ¿no? Entonces, bueno, pues con mi chico, pues dices, venga, vamos a ver, ¿a dónde nos iríamos? Entonces tenemos ahí nuestra lista de, de el países. El A ver si se, se, se cruzan los astros y, y demás. Y Cuba es uno de ellos. Bueno, yo yo conozco Cuba, he estado por de vacaciones y por trabajo varias veces en Cuba. Es un país interesante, eh, muy complejo, eh, quizá no tan de blancos y, y o sea, de extremos, como muchas veces está así la agenda informativa hay muchas más matices pero bueno también hay contextos complejos que ve aún viviendo en el territorio, es, es difícil descifrarlos y conocerlos, pero obviamente a la distancia mucho menos, ¿no? Entonces hay ciertos territorios que tienes más afinidad, eh, ciertos pueblos y, y Cuba es un, uno de ellos, ¿no? Entonces, bueno, quién sabe si será Cuba, ahí también está Uruguay, está Chile, está también buscar un lugar neutro en el que igual yo no haya estado, porque también para la pareja tampoco es muy equitativo, igual hay un sitio en el que yo sienta muy mi casa y la otra persona, ¿no? no Entonces, bueno, ya, si se da, pues bueno, se irá dando. Bueno, andades por allí, hay que asinamos o contrato dun radio Manopplas para, para lá e tamén xa non dá tempo pero que estaría ben para outro momento polo que contas algunha veces es viases eh, son delegacións eh, do Parlamento vasco non Eh, vas con todo tipo de personaxes ¿no? eh, Personas, entendo que habrá Personas e personaxes Pero que tamén ten que ser moi chulo as convivencias que fas eh, O de pp o de Bildu, o do PSOE Todos alimetidos metidos eh, Facendo ¿no? unha convivencia Pero iso deixaremos para, para outro programa Pois pues aquí temos a pedrada De que este falangulle dura 25 minutos E agora fan E eh, como sempre, para rematar eh, eso Ademais de agradecer eh, A entrevistas estes 25 minutos Pedimos eh, que quen está por aquí, neste caso Maite, que recomende unha canción coa que despidamos e nos quedamos escoitando. Así que, a que ti digas pues tenía que ser latinoamericana porque ahí está el corazón eh, no partido, pero parte del corazón está por allá, entonces he pensado la de residente de Latinoamérica, que también habla mucho de las motivaciones que tienen que motivar a la cooperación internacional que nunca, o sea, nunca, perdón si, siempre no es así, pero bueno, es ese motor de, de, de apostar por compartir las desigualdades en el mundo Pues nada, quedamos escoitando a René, y nada, agradecemos a Maite por la suya participación Eh, seguiremos por aquí. Ataque o Corpamante. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta vallada de su radio Inti Puerto Rico nación manta Calle <risa> 13